Amigos y amigos, bienvenidos al show. Vamos dando comienzo a una nueva recorrida por la música del mundo. Y hoy en comienzo con un grupo inglés de rock progresivo, Natural de Birmingham, Inglaterra, liderado por el músico Jeff Lynne en 1971 y 1986 ante su época dorada, ¿no? El grupo publicó 11 álbumes y obtuvo notable popularidad. A pesar del éxito de sus sencillos en el Reino Unido, el grupo obtuvo mayor popularidad en los Estados Unidos. Mantienen el récord de éxitos en el Top 40 de la historia Billboard sin haber cosechado un solo número 1. Además, han obtenido 38 premios del British pornografía industrial y ha vendido más de 50 millones de copias a nivel mundial. El 7 de abril del 2017 la banda entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Tras su separación en el 86, Line volvió a reformar la Electric Lady Orchestra en dos ocasiones, en el 2001 con la publicación del álbum Sun y en el 2015 bajo el nombre de F. Leon Elo para el lanzamiento de Alon Interuniverse. El comienzo hoy con Electric Light Orchestra y su último tren a Londres. is Y la música ahora de Joaquín Sabina, cantautor, poeta, pintor español, nacido en el año 1949. Ha publicado 17 discos de estudio y 7 en directo y ha colaborado con distintos artistas de habla hispana, cantando a dúo y también realizando otro tipo de colaboraciones ha vendido más de 10 millones de discos y ha compuesto para artistas como Ana Belén, Andrés Calamaro o Miguel Ríos, entre otros. En su faceta literaria ha publicado 9 libros con recopilaciones de letras de canciones o poemas publicados en el semanario Interview. Gerardo Belu no sufrió un infarto cerebral que le puso, que puso su vida en peligro, pero bueno, se recuperó pocas semanas más tarde sin sufrir secuelas físicas, pero esto, bueno, lo lo introdujo en una importante depresión, lo que lo llevó a abandonar los escenarios por un tiempo. Durante su retiro publicó Dime no en la calle, Gerardo Peldós, el año 2002, al que seguirían eh, el álbum Alivio de luto en 2005. Sus canciones reflejan como cómo influyó el el incidente de el infarto cerebral en su forma de pensar. Consiguió 3 discos de platino por Vinagri Rosas en el año 2009 y uno de oro por Lo llegan todo en el año 2017, su último disco hasta el momento. Joaquín Sabina y este Conductores suicidas. Marcado estilo. ¿Qué has patentado un modo de andar? Sin despeinarte por el agondicísimo filo. De la navaja de esta espídica ciudad. ¿Sabías hacer turismo? Al borde del abismo. Yo creo que de un tiempo a esta parte. Te has deslizado al lado marrón. Tú que eras un maestro en el difícil arte. Te no mojarte bajo un chaparrón. Buscando en la basura un gramo de locura. Que es falso, que ya nunca escribes Que has empeñado el reloj de Raquel Que tu corazón no haya quien lo motive Que has perdido 7 kilos en un mes Como te has dejado llevar a un callejón sin salida El mejor gotado de los conductores suicidas Como te has dejado llevar a un callejón sin salida Por dotado de los conductores suicides No es asunto tuyo, me dirás, y punto Pero reconoce que es crudo aceptar Que no hay ser humano que le eche una mano A quien no se quiere dejar ayudar Y búscate la vida en dirección prohibida pero no impedirás que levante mi vaso a tu mala salud y te invite a brindar Muerta la amistad sabe igual que el fracaso Ya a los dos nos gusta el verbo fracasar ...así que tú ni caso, por no agobiarte paso, de hacerte la cuenta de las papelinas, de que no te fíe ni Rafa el del PAC, de que te vendas chapas en ciertas esquinas, de que te conozcan en cada hospital... ...como te has dejado llevar a un callejón sin salida, el mejor dotado de los conductores suicidas...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 El mejor dotato de los conductores suicidas ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotato de los conductores suicidas ¿Pero cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? ¿Tú? El mejor dotato de los conductores suicidas I need them De miseria sin fin desfila En torno de aquel ser que enferma Que pronto ha de morir de pena Y siente que en su pecho Solloza ha congojado Volviendo a su pasado va a empezar Y compartíamos la música de la cumparcita, cómo lo no reconocer. Estos acordes maravillosos es uno de los tangos más importantes a nivel del mundo. Creado por Gerardo Matos Rodríguez, nacido en 1897 en Montevideo y fallecido en la misma ciudad en 1948. Fue músico, pianista, periodista, compositor de tangos y canciones criollas. Compuso varios temas para piezas teatrales. El 1931 colaboró con la musicalización de la película Las luces de Buenos Aires, filmada en Francia con el papel protagónico del gran Carlos Gardel. Fue integrante de la recordada Troupe Ateniense, un conjunto carnavalero que no obstante ello no salía en carnaval, sino en las cuatro estaciones del año, en especial en primavera. La copercita sale a la luz en una peña estudiantil en lo que era la Federación de Estudiantes del Uruguay en el año 1916. Mientras tanto, Mato Rodríguez, siguiendo su objetivo de terminar la obra, después de presentada, continúa trabajando en ello para lograr su acabado final como es conocida mundialmente. Una vez terminada la composición, le faltaba la melodía, por lo que un amigo eh del autor, un pianista fue el encargado de poner el ritmo a la música. Es así que obtiene el primer gran éxito de esta composición, la cual fue presentada por primera vez en el Café La Giralda, ejecutada por la orquesta porteña de Roberto Firpo. Lo que le faltaba a este tango era el título, ya que había nacido en un ambiente popular, todos sentían, todos se sentían, perdón, con derecho a utilizarla. En el radio 24 en Buenos Aires, Pascual Conturce y Enrique Maroni le ponen letra de gran valor poético con el nombre Si supieras, la letra que después, varios años después, grabara otro grande del tango uruguayo como lo fue Julio Sosa. Algunos años después el propio autor, molesto por la letra creada sin su autorización, le pone una letra conservando el título original prácticamente nunca en utilizada. Compartíamos entonces esta versión de la Cumparcita de un disco llamado Cumparcitango de la Orquesta Típica Matos Rodríguez eh, editado en el año 2006 y que contiene justamente la letra original que el propio Gerardo Matos Rodríguez compusiera para su tango en el año 1926. mis serias sin fin desfila en torno de aquel ser que me hiermo que pronto ha de morir de pena y siente pensamiento soñosa pa congojado volvieto a su pasado que el vas a padecer Tras ser descubiertos en el año 1976 por Cacho Castaña, pasan de ser un grupo de rock llamado Grupo Cadenas a transformarse en uno de los grupos melódicos por excelencia en América Latina. En el año 79 ingresa como cantante Carlos Suárez, el uruguayo Carlos Suárez, supliendo al cantante original Alberto Al Arbizu. Suárez falleció el año pasado En el mes de febrero también fallecía el guitarrista Juan Carlos Tuvaro eh Alberto Orbiso, había fallecido en el año 1984. Aquí están Los Moros y este Llora la Niña. De un gran amor El le juraba Que la controla el alma Y sin motivo Un día la abandono La niña triste está No deja de pensar En el amor Que nunca olvidará Sus noches pasará Sufriendo en soledad Con la ilusión Que pronto volverá Te enamoran, amor, en el corazón va tener la contonella alma così, i sentimenti vol di el abbandono. La mia gioia sta muy enamorada, sta soffrendo le penas de un gran amor. es un gran amor en la cura amar quererla con toda mi y finalizamos este bienvenidos al show del día de hoy con el estilo musical más antiguo del Río de la Plata la payada sin duda la improvisación en toda América Latina en los estilos musicales clásicos de todos los países existen, pero este estilo concretamente existe solo en Argentina y en Uruguay. La payada o paya como se llama en Chile es un arte poético y musical perteneciente a la cultura hispánica que adquirió un gran desarrollo en el Cono Sur de América en el que una persona Improvisa un recitado en rima acompañado de una guitarra. La palabra del español rioplatense, payada, eh, sería la derivación de la española calo, campesino o paisano, relacionada con el catalán Pajes. Esta información la encontramos explicada en El payador de Leopoldo Lugones, de 1916. La payada puede ser una obra de un solo pecado, payador sin contrapunto, es decir, sin otro payador que le responda, o con contrapunto con otro, e incluso otros payadores que le respondan. Una de las características de la payada es la repentización, es decir, la improvisación rápida de los versos. Como antecedente a la aparición de este arte en el Río de la Plata puede encontrarse la obra de Bartolomí Hidalgo, nacido en Montevideo, El 1788, quien es considerado el primer poeta gauchesco. La fecha de su nacimiento, el 24 de agosto, fue establecida por ley como el Día del Payador en Uruguay. En Argentina se estableció el 23 de julio como Día del Payador en recuerdo de la famosa payada celebrada entre Juan de Nava y Gavino Ezeiza en 1884 en lo que hoy es la ciudad de Paisandú la cual ganó el legendario Babino Saiza con la improvisación de lo que después sería su canción Saludo a Paisandú. Vamos a finalizar este bienvenidos al show del día de hoy con Jula Payada del Tapechana, un payador uruguayo, payador oriental radicado en Entre Ríos hace muchos años y dedicada justamente al payador rioplatense Payador voz de la gente, el actor de atrocidades, que verjan tus cualidades y la justicia está ausente. Valiente siempre valiente en la tribuna farau, la injusticia te ha marcado. El soberbio aconte sobervo sangre caliente y nervio para el pueblo marginal pajador voz que no miente la gran soldadera del mando que se enriquece en robando la dignidad de la gente andan libre y vigente no puede tocar, menos poderlo sentar frente a un juez para justiciarlo, por qué corrupto el coimearlos divide para reinar. Payador voz que se siente de los dueños de la tierra, aborígenes en guerra. Contra el hambre permanente Invisibles e inocentes Que se hallan en cualquier parte Que nuestro mundo comparten Más que pobres e indigentes Como si no fueran gente Si no estorbo pa'l descarte Fallador voz del presente Que enoja al marginador Camuflado de señor, y no es más que un delincuente, con la verdad permanente libremente ha denunciado lo que muchos han callado, porque lo ignora o no sabe a dónde esconden la llave de lo que han encajonado. Pajador, voz permanente Para que un fértil de la vida con cicatrices de herida del pasado y del presente, que hable tu voz por la gente que busca un rumbo mejor de trabajo, paz y amor. Seguí con tu lucha fuerte y que tan solo la muerte te haga casar pasador.